estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente A ver. Vamos a partir con una una reflexión. Si ustedes de acuerdo. Eh, a partir de una pregunta que me hicieron en otro lado y... Y creo que vale la pena compartirla con ustedes. <coughs> Dijeron, siempre has hablado del fin de los tiempos, pero a la fecha todavía no ha pasado nada. Nada serio, digamos. Claro, porque la persona que hizo la pregunta vive en este país donde mientras no pase algo delante de su nariz no, no ve más allá entonces la persona parece que no está muy informada pero ¿cómo puede decir que no ha pasado nada? y la guerra que se, se desarrolla en Ucrania que va aumentando escalando de manera enfermiza y descontrolada ¿a dónde cree que nos llevará? ¿a dónde si cada día más Hace, hace cuatro meses atrás hablábamos de la, una guerra de juguetes y hoy día está hablando como nada de armas nucleares ya se amenazan y, y, y Rusia eh, pasó de, de una operación militar especial, ahora una movilización parcial que es el, el, el punto anterior a de la declaración total de guerra donde se supone que está todo permitido ¿qué pasa con las catástrofes naturales extremas que se desarrollan especialmente en el hemisferio norte inundaciones tifones, huracanes incendios, volcanes terremotos, grietas la posibilidad cierta de la caída de asteroides eh, pronto en función de la estadística de asteroides que se ven cada día más mayor la frecuencia es un fenómeno matemático el hombre inconsciente que quiere crear con células artificiales jugando a ser Dios o cree que eso nos va a llevar a alguna parte a dónde nos va a llevar eso la maldad extrema del hombre manifestada de muchas formas pero especialmente contra los niños y los inocentes me refiero a los animales y <coughs> Las tecnologías de control mental, la inteligencia artificial, el 5G, que nos llevan a la autodestrucción. La energía nuclear y la contaminación, que nos trae el, la peste de las neuronas del cerebro, que es el árbol, que nos transforma en asesinos con sed de sangre. Hemos visto cuántos asesinatos eh, descontrolados en distintas partes del mundo. ¿Por qué creen ustedes que se produce? Las vacunas genocidas que nos están inoculando. Los búnker. Las inmensas inversiones que hacen los poderosos más ricos del planeta. Porque ellos sí saben lo que va a pasar. No como usted o no como yo. Y que son refugios para protegerse supuestamente de lo que pasará. Las señales en el cielo y en la tierra. Que no son para todo el mundo. Sino solo para los que tienen fe. Eso por nombrar algunas cosas. Por ejemplo... Una señal que no, no todos ven. El 19 de septiembre hubo un terremoto en México de 7,7 grados de de la escala de Richter. El mismo día, 19 de septiembre, hubo un sismo en 2017. Y el mismo día, el 19 de septiembre, en 1985, nosotros cuantimos que somos un país síndico. ¿cuántas veces se nos ha repetido un día? ustedes eh, la probabilidad que exista uno primero en 1985 y después en 2017 es bastante baja cierto pero la probabilidad condicionada de que se repita la misma fecha una tercera vez no es el doble y el triple es mucho menos o sea, mucho menor la probabilidad eh, Porque es una probabilidad condicionada Entonces, eh, quienes saben un poco de estadística Pueden darse cuenta que la, la, la probabilidad es ínfima Pero ínfima Entonces, si no somos capaces de entender Que este es un mensaje Que no es casualidad Es la justicia divina Y justamente en México El 2 de septiembre o sea, hace 20 días atrás, o menos, 20 días atrás, bien digo, eh, apareció en un cerro una imagen de una virgen, muy muy clara, justo el 2 de septiembre. Mira, curiosamente, el, el, el día del cumpleaños de los estigmas de Giorgio Nguyen, cuando cumplió 33 años de estigma a lo mejor... A no les dice nada, pero yo se los menciono. Cada uno saque sus conclusiones. Yo no les impongo nada, yo les menciono los hechos y cada uno es libre de pensar lo que quiera. Entonces, esas son las señales para los que tienen fe, para los que buscan, porque el que busca encuentra. Pronto habrá una señal para todo el mundo, que, que nos nadie dudará de esa señal. Pero lamentablemente, como dice la escritura, Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra porque será un poco tarde. Por eso es que es importante ver estas señales antes. Otra otra cosa para nuestra persona que hizo esa pregunta, que no había pasado nada aún. La Agenda 21 modificada a la 2030 de la ONU que pretende dominar la vida de las personas. Las acciones de este plan se le está observando desde hace mucho tiempo todo el mundo, por ejemplo, Socavar el papel de las escuelas y la competencias de los profesores. Promoción de la homosexualidad y paternidad planificada y racismo. Inmensa inmigración para destruir la integridad nacional de los países. Promoción del abuso del abuso de alcohol y drogas. Cambios absurdos en los sistemas jurici, jurídicos. Propaganda mediática y control de contenidos. Campañas de vacunación peligrosa. Introducción de sustancias tóxicas y cosméticos y alimentos. comentaré el... El divorcio, anulación de matrimonios y la rotura de familias, por decir algo, por decir algo muy breve, muy pequeño. Esas son tremendas señales del final de los tiempos, para la persona que hizo esa pregunta. Entonces, no podemos omitir esas señales, son tremendas. Eh, entiendo que se escucha bien eh, si me confirman que se escucha bien seguimos ok gracias producción seguimos entonces antes de antes de continuar mis queridos auditores eh, dos palabritas de lo que está pasando en Chile que es importante que los ustedes lo sepan y no, no tiene que ver con, con con el quehacer nacional más que con, con temas políticos después de la el triunfo del rechazo, eh, seguramente le pusieron al gobierno ciertas condiciones para que, para negociar un nuevo proceso constituyente. Y una de las condiciones que le pusieron es que aprobara el TTP-11 en la renegociación con la Unión Europea. Entonces ustedes tienen que dar visto que una campaña en contra del TTP en las redes fuertes. Porque es importante, así a grandes rasgos, que sepan lo que el TTP. El TTP fue promovido en el gobierno de Bachelet, en el gobierno de Piñera y ahora en este gobierno. Eh, entonces, más allá de cualquier cosa, eh, estos son este Tratado de Libre Comercio no favorece a nadie más que a 100 personas en este país. Ni siquiera a las personas que lo van a votar en el, en el Senado. Solamente a 100 personas. Para que ustedes se hagan una idea, mis queridos auditores, eh, esas 100 personas que son los dueños del país eh, tienen muchas de sus empresas y eso, y eso es lo más evidente y, y, y se puede demostrar y se, se puede mandar la imagen y está está todo, está la información en la red. Cualquiera lo puede buscar. Eh, tienen empresas chilenas con socios y dueños chilenos sin embargo tiene dirección en el extranjero para qué dirá usted porque así entra a chile como transnacionales entonces no es tan afecta a las leyes chilenas sino afecta a las leyes que dirigegen para las transnacionales que hoy día son favorables pero con el tp ...será muchísimo más favorable... ...y el trabajo será mucho más precario... ...así que hagan eh, lo posible... ...por evitar que este tratado... ...se... ...empieza a regir nuestro país... ...porque será... ...realmente ahí sí que... ...ahí sí que vendre, veremos... ...precariedad y hambre... ...ahí no vamos a poder más hablar de sueldo mínimo... ...ahí no vamos a tener feriados... ...y vacaciones, no hay prenatal... ...ni posnatal, ninguno de esos derechos... ...se contemplan... Eh, ...porque ahí se valen los derechos laborales que están en el TPP están, el TPP está por sobre los, todos los tratados que hay y por sobre la constitución nuestra entonces el TPP asegura que cualquier proceso constituyente no va a significar ningún cambio va a ser basura, no va a servir para nada va a ser una, una figura por eso es que les importa imponer ahora el TPP por eso quería comentarles para que lo supieran porque es muy importante por último como cultura general Ahora hay más conciencia de que TTP es malo, pero la gente todavía no sabe lo que es, cuán malo es. Esto es el, el globalismo exagerado, es la imposición total del globalismo eh, a la fuerza. Así que hay que tratar de evitarlo por cualquier más Bueno, vamos a nuestro tema entonces. Os hemos dicho que la Tierra es un ser cósmico y es una entidad viviente con sus anticuerpos y con sus metabolismo. Ella reacciona con fuerza y se defiende de los ataques de los hombres que se han convertido en virus para ella. Virus no queriendo asumir y ser por el contrario encima hombres laboriosas y obedientes. Sois bombas de extracción, habéis devorado todo y querríais devorar incluso el alma de la Madre Tierra. El resultado de vuestro canibalismo es muerte, hambre, pestilencias y contaminación global. Unos pocos hombres, los dueños del mundo, han vivido a costa de la piel humana, inocente y débil. Este pecado mortal será severamente castigado por la justicia divina, la que intervendrá drásticamente purificando el mundo. Esos eso eran mensajes relativos al tema de los seres de luz. Ahora bien, veamos, analicemos cómo está la Tierra y sus habitantes en el siglo 21 y lo que haremos gracias a los informes de la NASA y de la ONU. Que puede servir para complementar la respuesta que le dimos a nuestra persona que nos hizo esa observación o pregunta. Podemos saber cuáles son las amenazas a las que estamos expuestos. Primero lo dijo la NASA y ahora la ONU. El colapso de la civilización está próximo. La NASA lo llama el modelo matemático de la tormenta perfecta. Un estudio de la NASA advierte sobre el colapso de la civilización en pocos años. El desastre civilizatorio sobre el que advierte el estudio del Goddard Space Flight Center, Centro Espacial de Vuelos Goddard, ...se centra en la desigualdad económica... ...y explotación de recursos. El estudio concluye... ...que la principal amenaza contra la civilización... ...no proviene del exterior... ...sino de los propios humanos. Diversos estudios... ...de todo tipo de condición... ...y han remarcado durante los últimos meses... ...el aumento de la desigualdad social... ...en todos los países del mundo... ...con lo que es lo mismo la brecha entre ricos y pobres. La organización mundial Oxfam afirmaba hace un mes que más del 82% de la riqueza mundial el 82% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. A pesar del carácter apocalíptico de sus advertencias, hay que recordar las coincidentes conclusiones de otra serie de estudios tanto del hambre de privado como del público, entre ellos el Resource Press de KPMG o el Food, Energy, Water and Climate, a perfect storm of global events, el estrés de recursos de KPMG o el estrés de alimentos, el quidado agua y clima y una tormenta perfecta de eventos globales elaborado por el Comité Científico del Gobierno Británico. Todos ellos coinciden en que la convergencia de las crisis alimentarias energética y del agua, podrían crear una tormenta perfecta. <coughs> la ONU informaba de incertidumbre, riesgo, crisis, peligros globales y caos. Los riesgos y amenazas para la civilización se darían por la disminución de recursos, lo que dará lugar a incentivar la guerra por el control de los recursos de la tierra y acceso a bienes de primera necesidad es que advierte la versión preliminar del informe, empujando a los estados a asumir nuevos desafíos y determinando cada vez más las políticas de seguridad nacional. Y enfatiza como telón de fondo la agravación de los fenómenos meteorológicos extremos, ya apunta a una menor sobrevivencia de especies animales y vegetales, al descenso de los rendimientos agrícolas y el aumento de enfermedades asociadas a la contaminación y el desplazamiento de grandes masas de población. Una desestabilización de los actuales equilibrios que pondrían en riesgo la continuidad de la civilización, según los expertos que se han basado en cientos de estudios anteriores sometidos a la opinión de la comunidad científica, está muy claro, no estamos preparados para asumir este tipo de situaciones. Reconocía tras uno de los encuentros el autor del principal informe, Chris Hill, la agencia Assault Press. Parte del informe que compartimos de la ONU... ...en ella se enfatiza la grabación de los fenómenos meteorológicos. Y leemos nuevamente parte de un mensaje... ...que hace referencia a los acontecimientos futuros... ...a desarrollarse por el mal obrar del hombre. prenunciado por los extraterrestres... ...el cual decía... Ahora se encontráis al borde del precipicio y el planeta Tierra por ley de causa y efecto y de supervivencia están en fase de reacción violenta contra las enzimas hombres transformadas en virus nocivos y mortales. <coughs> los tsunamis, los terremotos catastróficos, las erupciones volcánicas apocalípticas y muchas otras catástrofes naturales provocarán una nueva deriva de los continentes y un nuevo asentamiento del geoide Como ya os hemos dicho en comunicados anteriores, nosotros, los extraterrestres, tenemos un plan de intervención estratégico para poder poner a salvo a algunos millones de seres humanos idóneos que puedan heredar un nuevo cielo y una nueva tierra. Os ha sido prometido un nuevo reino de paz y de amor por el Regenio Solar Cristo, y esta promesa se cumplirá. Estad seguros de ello. <coughs> Continúa el informe de la ONU unos riesgos que podrían encuadrarse en cinco grandes bloques, violencia y enfrentamientos entre países por el acceso de recursos. Por primera vez, el panel de expertos ha hecho hincapié en la asociación entre calentamiento global y conflictos bélicos que se convertirá en un factor de desestabilización que acrecentará los motivos del enfrentamiento. Las repercusiones transforterizas que, son, que es la reducción de las zonas heladas del planeta, de las fuentes de agua compartidas o de los recursos alimentarios, tienen el potencial de aumentar la rivalidad entre los estados. Un buen ejemplo es el fenómeno climático del niño, capaz de alterar la disponibilidad de alimentos básicos en numerosos puntos del planeta, ocasionando problemas de abastecimiento, hiperinflación y en última instancia, y revueltas sociales, como se analizaba recientemente, en valor añadido. Esto, esto dará lugar al aumento de precios de alimentos y puntos calientes de hambre. Los precios de los alimentos y materias primas agrícolas aumentarán entre un 3 y un 84% hasta el 2030, por cada centígrado que aumente el calentamiento global, los recursos de agua potable disminuirían en un 20% simultáneamente los riesgos de inundaciones, en particular en Europa y Asia, aumentarían sensiblemente a causa de la emisión de gases de efecto de invernadero en consonancia con la tesis de James Lovelock, autor de la referendada hipótesis de Gaia. Es un científico, en todo caso, James Lovelock. La creciente contaminación del agua se convertiría en una fuente de transmisión de infecciones, desigualdad económica y generalización de la pobreza, los pobres serán más pobres, las clases medias perderán poder positivo y los ricos serán más ricos. Unas desigualdades económicas que sientan las bases de posible colapso de la civilización, como ya vaticinaba el citado estudio de la NASA, de la NASA <coughs> enfermedades crónicas y auge de las infecciones. La mala alimentación, las olas de calor o la contaminación agravarán los problemas de salud de la población. Este informe de la situación catastrófica a vivir en un futuro no lejano revive la especie de James Lovelock, Love, que fue un médico, meteorólogo, escritor, inventor, químico atmosférico, ambientalista inglés famoso por la hipótesis de Gaia que visualiza la Tierra como un sistema autorregulado. Sostiene que estamos en cuenta atrás, por lo que dice disfruta mientras puedas, el colapso mundial llegará en 16 años, decía él hace el año 2014, o sea, el 2035. La tesis catastrofista del científico James Lovellocks, publicadas hace varios años, se han puesto ahora de moda. porque El ejemplo más de, de más de 1.000 viviendas permanecen inundadas por el temporal en Inglaterra. Las grandes inundaciones en China. El año cero sería por el 2030, según el calendario romano. Solo un 20% de la población ha logrado sobrevivir el colapso medioambiental sin agua, sin electricidad, sin aire para respirar y con una gran parte de la corteza continental un día bajo el agua. Así describe el paisaje terrenal de dentro de 16 años, en 2014, vuelvo a repetir, uno de los científicos británicos más reputados que ha alcanzado el reconocimiento de sus colegas en base a anticipar con la exactitud matemática el futuro de la humanidad. Recordemos que Lovelock lo dijo en 2014 y ahora estamos en el 2022, estamos a 8 años en 2030 bien es cierto que las teorías apocalípticas sobre el fin del mundo ganan cada día más adeptos pero el repentino clima extrema y los desastres naturales que durante esta última semana se viven en diferentes lugares de la tierra con lluvias torrenciales e inundaciones han hecho que todas las miradas se dirigiesen al hombre que lo advirtió con varios años de antelación Lovelock dijo que dentro de 10 años esta, eso fue el 2014 vuelvo a repetir o sea, en 2024, Londres estaría bajo el nivel del mar. Visto lo que está pasando, los británicos se preguntan seriamente si no estaría tan desencaminado como parecía en su momento. Los trabajos sobre el ambientalismo y el cambio climático son los que más prestigios le han otorgado a Lovelet. Gracias a ellos, en 1965, logró anticipar con todo lujo de detalles la situación climática del planeta del año 2000. Ahora afirma que ya no hay vuelta atrás. Dentro de 10 años, Londres estará bajo el nivel del mar. En el año 2020 el clima será extremo, antártico y desértico, causando grandes devastaciones globales en el ambiente caliente. Sin embargo, la venganza de Gaia no quedará ahí. Dos décadas después, Europa será un gran desierto dominado por el clima subsahariano o lo que quede del continente, pues algunos países como el Reino Unido o Irlanda habrán desaparecido, absorbidos por el aumento del nivel del mar. La Tierra se agota en el último libro del Británico, publicado en España por ediciones Planeta, como en el caso de la venganza de la Tierra, más que una advertencia y una llamada de atención, se trata de la constatación de un fenómeno irreversible provocado por la acción del hombre. Muchos se inclinan por la idea del Lovelock de que es demasiado tarde para evitar la catástrofe. Para el científico británico ya no tenemos tiempo, Todas las políticas verdes, como el denominado desarrollo sostenible, son solo palabras que en realidad no tendrán ningún efecto real electrónico. Apuntaba ya hace cinco años. Todas y cada una de las medidas adoptadas para frenar el cambio climático, dice, no sirven para reducir la huella del carbón. Son poco más que mecanismos para limpiar la conciencia. Así pues, afirma el reciclaje, es una pérdida de tiempo y de energía que la reforestación para compensar las emisiones de carbono empeora aún más las cosas, porque tomar decisiones de consumo ecológicos son gestos ostentosos. El 80% de la población mundial desaparecerá. Desde que se creó la vida en la Tierra, solo ha habido siete desastres de esta magnitud. Entre todas las medidas encaminadas a frenar el cambio climático, afirma el científico la más falsa y vacía de todos, es la energía renovable. Ahora nunca. Las cuatro conclusiones urgentes del informe de la ONU sobre el clima. El nuevo informe del IPCC lanza la misma advertencia por enésima vez, para limitar el calentamiento a niveles manejables. El mundo tiene solo unos pocos años para dejar de utilizar completamente los combustibles fósiles. A menos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo dentro de tres años, y se reduzcan casi a la mitad para el 2030, el mundo probablemente experimentará numerosos impactos climáticos extremos, según el último informe del Grupo Intercommental de Expertos sobre el Cambio Climático. La idea de, de compartir este material con ustedes es que si ustedes no son creyentes, o no creen en las profecías, ni creen en los mensajeros del cielo, ni se informan en la noticia. Aquí tienen informes científicos que hablan de lo mismo que estamos hablando. O sea, por todos lados llegamos al, al mismo lado. El nuevo informe climático de la ONU es un, demol, un demoledor ultimátum sobre la salud mundial. La política y la resistencia al cambio son los principales obstáculos. Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa, pero en realidad hacen otra. Dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En respuesta a la publicación del informe. En pocas palabras, están mintiendo y los resultados serán catastróficos. El informe del IPSC tiene que solo por consideraciones tecnológicas y de costos, la mitigación de las emisiones Para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius es factible. Los obstáculos son la política y las relaciones de poder y los intereses del Estado quo que bloquean las políticas climáticas, incluida la eliminación de combustibles fósiles. Esto incluye campañas de desinformación que buscan activamente socavar la fe en la ciencia del clima. Es la primera vez que veo que se da tanta importancia a la desinformación en un informe del IPCC afirma Al Sander Barrón, profesor de de Ciencias Políticas Medioambientales en el State College de Massachusetts, en Estados Unidos. Como científico que trabaja en política climática, he visto supuestos expertos cuyo mensaje ha sido amplificado por grupos de reflexión financiados por los combustibles fósiles. He visto a actores contratados para presentarse en reuniones comunitarias para mí, es difícil exagerar hasta qué punto ha habido una oposición activa a avanzar en las direcciones que necesitamos. Además, el informe señala que la financiación de las energías renovables está muy por debajo de lo necesario y de hecho sigue peligrociendo en comparación con las subvenciones concedidas a los combustibles fósiles. Concluye que el mero hecho de acabar con esas subvenciones podría reducir a las emisiones de gases en efecto invernadero en el 10% bueno eso es un poco lo que les quería comentar perdón. ¿existe la red? alguno de ustedes a lo mejor lo tiene que haber visto yo no lo tengo como, como como tema porque no lo no tengo la información acabada no tengo lo que yo creo que... Cuando yo les planteo un tema, es porque yo lo considero eh, eh, contundente, eh, que tiene aval, que se aproxima lo más posible a la verdad, porque ese es nuestro objetivo, buscar la verdad. No somos dueños de la verdad, pero buscamos siempre la verdad. Entonces, eh, en las redes se han visto mucho en estos últimos días que salió en un parlamento alemán, un parlamentario que dijo que el día 24 de septiembre iba a ser un día que no se iba a olvidar nunca, que iba a ser un antes y un después. No puedo dar sed de ese mensaje, pero es muy curioso, porque lo he visto en varios lados. Eh, <coughs> yo no entiendo alemán. Yo tengo que dar sed de la traducción. Podría podría más de traducción, ¿cierto? Pero... Pero sí podría ser, digamos, podría ser, me digo que sea, eh, para que estemos preparados. Los poderosos están viendo, en especialmente en Europa, muchos, mucha movilización social. Está empezando movilizaciones sociales fuerte en España, en Francia, en Alemania, en Chicoldovaquia, en varios países se ha visto movilización social. Porque poco a poco la gente se da cuenta la situación económica que están viviendo por culpa de la guerra y mientras su gobierno en vez de su, ayudarles a, con la situación económica y preocuparse de sus habitantes están preocupados de mandarles armas a Ucrania entonces eso está produciendo una importante cantidad de movilizaciones como una forma de controlar las movilizaciones existe la posibilidad que ellos hagan apagones apagones en todo un país por ejemplo Sí, para que la gente se asuste para ver cómo, y también para ver cómo reacciona porque es parte de la, del tema de, de, para controlar a la población o sea, lo que ellos esperan que la gente se asuste y se esconda y no salga a la calle entonces nadie va a salir a la calle si hay un apagón donde nos no vemos ni la punta de la nariz entonces nuestra naturaleza eh, animal, diría yo le, le tenemos la autoridad Porque es un natural miedo a la desconocida. Entonces, la oscuridad va a ser... Ellos tienen estudiado la mente humana. Hace mucho tiempo que la vienen estudiando. Entonces, ellos saben que... Si hay un apagón total, la gente se va a esconder. No va a salir a la calle. Entonces, si hay movilizaciones sociales, todo el mundo se va, va a hacer una forma brutal para controlar a la gente. Pero también los seres extraterrestres nos han dicho que en un momento determinado, si las cosas se ponen complicadas eh, en el sentido de que sigan con su intención de atacar a los extraterrestres eh, antes de, de destruirnos van a hacer lo posible por invitarnos a que desistamos de esa estupidez y una de las formas de hacernos desistir es que que inhabiliten todos los sistemas, o sea, momentáneamente por un tiempo, no sé cuánto tiempo, no me imagino que sea una hora o un día, para que estamos sin ningún sistema que funcione. Y el hombre se haga pregunta, y los gobernantes se hagan pregunta, y nadie tenga respuesta. Como una forma de, de demostrar su inmensa capacidad ante nuestras limitadas tecnologías. Entonces, es una posibilidad también, pero... Pero si fuera un, un el 24 de septiembre, evidentemente no va a ser un tema extraterrestre, porque si no, no lo sabría ningún parlamentario. Pero puede ser una cosa así, como que, por ejemplo, los gobiernos de la Unión Europea se hayan puesto de acuerdo para hacer una, un apagón con el objeto de controlar las movilizaciones. Y seguramente le van a echar la culpa a Rusia, que fue un ataque de pulsos electromagnéticos. Y entonces así van a fortalecer estoy especulando, ¿eh? no, no estoy diciendo que se vaya a hacer así, pero en ese carácter se los comento para que sepan que algo así anda en las redes investiguenlo, no doy fe de ninguna de las versiones que se da, pero me llama mucho la atención si, que, que si la traducción es la correcta que un parlamentario alemán como que se, se le haya escapado un poco decir que el 24 septiembre hace un día inolvidable para la humanidad Eh, también se habla de tormentas solares, y eh, que vienen, elecciones de masa coronal, vienen hacia la Tierra. Está viendo mucha actividad en el Sol, porque mientras más maldad hay en el hombre, más actividad tiene el Sol. Porque el Sol busca restablecer el equilibrio, y nuestra maldad produce un desequilibrio entonces se los comento les dejo ahí el tema pero no puedo callarlo pero tampoco tengo la la certeza de qué se trata porque la verdad es que no no, no tengo el, el, la información de los seres de de qué es lo que de lo que puede pasar no nos han dicho nada todavía. Seguramente, si pasa algo, hace un apagón de... de hecho por pues, la gente de acá, de nuestro gobernante. una forma de controlarlo. Si es que pasa algo, digamos, a lo mejor no pasa nada. Pero eso es lo que les quería comentar. Y otra cosa que me se metió el tintero cuando hablé de lo... de lo del TTP y de las empresas que en el fondo lo, que, lo único que se favorecen son 100 personas aquí en, en Chile con el TTP, nadie más, nadie más, absolutamente nadie más. Y más, está demostrado por estudios del Banco Central, y Banco Central no tiene sea, nada que ver con, con política ni más, del central que estos tratados de libre comercio, los que hay actualmente en vigencia, lo único que han hecho es disminuir el PIB, o van achicando el tamaño de la economía. No, no, entonces, y eso eso nos afecta a todos. Entonces, ¿cuál es el interés? El interés son de las 100 personas, y esas 100 personas mueven a todos y, y hacen que todos se muevan en torno a ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que ustedes sepan, y eso lo pueden buscar en internet, Antofagasta Minerals, busquen la dirección tributaria de Antofagasta Minerals es de Andrónico Luzzi. En Londres tiene la división. No tiene dirección en Chile, tiene dirección en Londres. ¿Les cabe a ustedes a la cabeza? Entonces, los pelambres la misma historia, dirección en el extranjero. Entonces, de esa manera, ellos funcionan como transnacional acá y están afecto a todas las bonanzas, a todas las dádivas que le da los gobiernos chilenos que le entregan la soberanía a las transnacionales y entonces por eso que se apoderan de los países y, y con el TPP con mucho mayor agresividad se van a apoderar eso es lo que les quería comentar ya, entonces seguimos a veces nos atrapa el árbol sin que lo entendamos porque hay sentimientos de ira desmotivada quizás incluso legítima... pero la violencia desmedida que ponemos en la respuesta... nos hace entender que el árbol está en marcha... que es la plaga de las neuronas del cerebro... entonces cuando usamos violencia exagerada... hacia nuestro interlocutor... incluso cuando hay una apariencia de razón... que activa el árbol... todos nosotros... tenemos el árbol... no por nuestra culpa... sino por la contaminación de la tierra... Los seres en, experimentos nucleares, Chernobyl, Fukushima, que han infectado a toda Europa y, y, el, y el Pacífico, tanto desde el punto de vista de la malformación genética como a nivel cerebral, por insertar el árbol. ¿Cómo podemos iniciar el árbol? Con acciones. Por eso me desespero y por esto lo insto en todos los sentidos a tomar acciones, porque las acciones lo adormecen lo emborrachan y lo neutralizan. Entonces, cuando una persona hace tonterías o cosas inexplicables, tiene motivos para creer que está afectada por el alma. Otro ejemplo que les puedo dar es un evento que a menudo se repite en las noticias. ¿Cuántas veces escuchamos que un hombre celoso mata a toda su familia y luego se pega un tiro? Aquí eso es árbol, porque luego no se da cuenta de lo que ha hecho. Los que no se pegan un tiro y quedan vivos, no tendrán en el cielo las mismas circunstancias pertenuantes a comparación de los que se pegan un tiro, porque no solo fueron asesinos, sino también cobardes y egoístas, ya que se perdonó la vida cuando no se merecía. Esto es Dios y su lógica. Dios no es lo que piensa ser un Eso no es lo que la Iglesia Católica te ha hecho creer. Dios tiene razón y hace las cosas correctas. El árbol es algo injusto o es un efecto de un castigo de Dios creado por el hombre para neutralizarlo, o para sacar a relucir la maldad del hombre y asegurar que la justicia de Dios pueda volver a colocar las cosas en el lugar que Por ejemplo, el diario La Estampa, La Naturaleza, se venga del hombre, dice mi titular. ¿Alguna vez han leído esto en un periódico de la familia ecan Aguñeli? ¿Alguna vez has escuchado esto? de uno de los periódicos más influyentes de la corriente principal. Así que teníamos razón. Si la familia Agnelli, que es una de las poderosas del mundo, a través de su periódico, ordena escribir esto, es porque ellos también han comprendido que los poderosos cambiarán, o incluso los poderosos sucumbirán. Dios es justo la naturaleza es Dios. La prueba física de la existencia de Dios es la naturaleza, los cibos. Las cuatro fuerzas de la naturaleza que aplican justicia y castigan al hombre, mientras que la prueba física de la existencia de Dios en el amor son los hijos, que vive entre nosotros. Concluyo diciéndoles que me he divertido mucho en la vida, estoy de paso, tengo de las estrellas y esta encarnación es la más hermosa. No me arrestaron ni me crucificaron, ni me quemaron viva, ni me torturaron, ni me cortaron la cabeza, ni me envenenaron, ni me apuñalaron, ni me acuchillado entonces es la encarnación más hermosa donde creo que hemos vencido a la muerte la muerte no solo se vence como nos dijo Jesús dando a conocer la verdad y resucitando y si no realmente lo hizo hemos vencido a la muerte porque en este tiempo a pesar de todo y a pesar de las cosas terribles que azotan a nuestro planeta ya no pueden detenernos el Anticristo se muerde fuerte la lengua porque ya no me pueden detener porque la verdad triunfará la verdad triunfará. Esto es lo único que puede hacer. Entonces, lo único que puede hacer el mal es dividirnos, aislarnos o aislarme y hacerme matar para detener, según él, esta verdad. Y en cambio, cuando más estemos unidos para apoyar apoyar a los que verdaderamente están en peligro de vida, más que para la verdad y más almas se sumarán al número de los que deberán ser salvados de las naves extraterrestres para repoblar este mundo. Así que, por favor, sea un consuelo para mí, no una distracción. Ni siquiera me importan las cosas asombrosas que pueda mostrarme. No me importa porque sé quién soy. No necesito sensacionalismo. Mi misión es Palermo, es la Nueva Jerusalén. Es señalar el rostro del Anticristo. Entonces... Seguimos. Me he preguntado muchas veces ¿qué quiere la humanidad? Por eso me identifico con el ser humano. Porque quiero tratar de imitar, aunque con todas mis limitaciones, a Jesucristo, como debe hacer todo cristiano. Jesucristo que no solo no era de este mundo, sino que era y es hijo de Dios. Se identificó con los hombres y les dio la vida por un acto de amor. Desde esta perspectiva puedo decir que el hombre de hoy ya no sabe lo que quiere porque ha perdido la cabeza. La mayoría de los seres humanos en la Tierra ya no siguen una lógica y ni siquiera tienen razones válidas para vivir. Todos tratan desesperadamente de avanzar y lo hacen porque básicamente el hombre desea la felicidad o ese valor absoluto, natural y legítimo que por derecho pertenece a todos los seres creados por el espíritu omnipreano. Los espíritus generados por la mente divina también se hacen hombres por la ley de la reencarnación y hacen su experiencia para adquirir la felicidad que se encuentra a través del conocimiento de todo lo creado. La felicidad, por tanto, se encuentra en el conocimiento a través de un valor incontrovertible que es el amor. El amor es, pues, el sentimiento que la felicidad debe darte. Los hombres de hoy buscan esa ansiada felicidad de una manera que nos choca. El hombre de la Tierra busca la felicidad a través del poder, la violencia y la opresión. Y está convencido de que puede encontrarla utilizando un elemento que ha elegido como valor absoluto el dinero. Este es el error más grave que ha cometido su humanidad. Así que hoy, el hombre busca la felicidad a través de la opresión de los demás. Adquiriendo dinero, teniendo poder y usando la violencia y está convencido, sobre todo si es poderoso, que con este medio alcanzará la felicidad. Pero se equivoca, profundamente. Este es su mayor error. Todos los poderosos que tienen posesiones, dinero e incluso hacen guerras, ejerciendo su opresión sobre los demás, son personas infelices. Los extraterrestres que graban las conversaciones de los que gobiernan el mundo, incluso en situaciones familiares o de convivencia, me dicen que son personas de mi vida, que toman drogas, que tienen pero tienen miles de millones, tiran bombas y tienen las naciones en sus manos. El hombre busca, pues, la felicidad, pero en realidad está enfermo de una enfermedad muy grave. En un lenguaje de este se llama ARBA, una plaga irreversible que afecta el cerebro para actor sobre el corazón y el espíritu enfermedad no se puede curar solo unos pocos millones de personas logran curarse de algo podemos decir que esto también es así ah, no, esto es una, una respuesta a una pregunta Le, a la pregunta dice fuimos creados de imágenes y semejanza de Dios que nos enseñaron. Esto significa que si cuestionamos nuestra naturaleza debemos encontrar respuestas. o sin embargo, el ser humano ha perdido el conocimiento de cuestionarse a sí mismo y de comprender lo que realmente es porque ha perdido esta conciencia. Por eso los hechaterrechos han venido desde afuera, ya que somos incapaces de mirar hacia adentro y confiamos más en que quien consisten los sentidos carnales y en el sensibilismo. ¿Será así? Podemos decir que esto también es así, pero hay más. Dentro de este proyecto de la evolución de la base humana, también está la metodología que mencionaste. El hombre necesita ver y tocar, porque vive en la tercera dimensión, pero no busca la verdad en la introspección. O sea, no se mira en su interior, no se mira a sí mismo. Estamos en una tercera dimensión que ha degenerado con los valores de Sodoma y Gomorra,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 es que el hombre tome conciencia de la verdad que hoy desconoce en todos los ámbitos de la vida. El hombre no es consciente de la verdad acerca de nada. Aún hoy el ser humano no ha entendido que todo es vida. y que cualquier forma de vida tiene vida. Desde las plantas hasta las sillas, los ladrillos, los animales, hasta las montañas. El universo entero está repleto de vida.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 que la mente omnicreativa ofrece al mundo con estos seres que al descender de la tierra le explicarán que Dios no existe como se ha explicado sino que existe una inteligencia omnicreante que encarnó un joven de Nazaret manifestándose manifestando el mayor amor de todos los amores el hombre aún no ha entendido que ese joven que sufríste el Mesías a pesar de tener el poder de liquidar el mundo fue asesinado por amor por esta humanidad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 ...y ni siquiera de buena calidad... ...porque ha desafiado a creador. Dice, eh, puede darnos una pregunta... pueden darnos más orientación sobre esto... ...¿cómo podemos reconocer esta verdad en lo concreto? Para respuesta, para comprender la verdad... ...en primer lugar, es necesario empezar a buscarla. Entonces, para entender... ...si los que ya están frente a ti... ...te están diciendo la verdad...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 pero también es el medio que te hace entender dónde está la verdad. Quien está lleno de dinero en el sentido de que tiene el poder de vivir con sus miles de millones sobre los demás, sin hacer nada o poco, no tiene la verdad. Quien en cambio vive el día, pero lucha contra esta sociedad, es un revolucionario que no tiene nada, y lo que tiene lo ofrece por la causa, entonces ese está en la verdad. Para comprender si hay verdad en el bien o Entonces es necesario dar la vida entera, perder desde el punto de vista personal y económico, retroalimentar los trabajos que se realizan. Si te dices hombre de Dios, tendrás que denunciar los males y toda injusticia. Tendrás que seguir e imitar la encarnación perfecta del Padre que es Cristo. Y por tanto sacrificarte por tus hermanos, estar con ellos, renunciar a ti mismo. Comparte todo lo que tienes con los demás y haz lo posible conmigo para servirlos así que en definitiva para entender dónde está la verdad hay que tener una máxima comparación entre lo que se dice con la boca y las obras cotidianas si esto no está ahí no hay verdad hay que ser puros de corazón pero sobre todo coherentes tienes consecuencias es consecuente y además puro de corazón mirar hasta el final sirviendo la causa y esto no significa que no se equivocará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 Solo reconozco algunos justos de las instituciones porque están dando la vida y son consecuentes. Y me apoyo en ellos y defiendo la causa que propongan, que es acabar con la corrupción y el crimen organizado. Este mismo tipo de razonamiento también se aplica a las religiones, la espiritualidad y el discurso extraterrestre. De hecho, una persona puede predicar cosas verdaderas en conceptos, pero para entender dónde está la verdad, la persona debe ser clara y públicamente sin peros contra el poder y luego posiblemente no debe ser multimillonario. No tengo na nada en contra de los que son ricos, al contrario, yo mismo fui empresario y contraté a jóvenes desempleados, pero si eres multimillonario en euros, sospecho que quizás hayas tenido que lidiar con la corrupción y el crimen, porque esa es la única forma en que se gana dinero el día.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 Hoy estamos poniendo todo el foco de atención en Rusia y sus terribles advertencias a Cuba y los Estados Unidos de América. Y es que... Según esta nueva misiva, Rusia estaría dispuesta a atacar a los Estados Unidos de América, utilizando también sus redes diplomáticas allí. Este diplomático ruso ha dejado abierto el despliegue militar en Cuba y en Venezuela. Ha dicho es que Rusia aumentaba drásticamente el jueves las apuestas en un enfrentamiento contra Occidente por Ucrania y un alto diplomático dijo que no excluiría un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela. Si aumentan las tensiones con los Estados Unidos,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 El vicecancillero Sergei Reapkov, quien encabezaba la delegación rusa en las conversaciones del lunes con Estados Unidos de América en Ginebra, dijo en declaraciones televisadas que no confirmaría ni descartaría la posibilidad de que Rusia pueda enviar activos militares a Cuba y Venezuela. Las negociaciones en Ginebra y la reunión de la OTAN y Rusia del miércoles en Viena no lograron reducir la brecha en las demandas de seguridad de Moscú en medio de una acumulación de tropas rusas cercanas de Ucrania, mientras que Moscú exigía que se detuviera la expansión de la OTAN. Washington y sus aliados los rechazaron con firmeza por considerarlos imposibles. Hablando en una entrevista con la transmisión de televisión rusa, Remy Ryarkov señalaba que todo depende de la acción de nuestros homólogos estadounidenses. Y también agregó que el presidente Vladimir Putin advirtió que Rusia podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos provoca a Moscú y aparece militar presión sobre ella. Además, Ryabkov dijo que la negativa de Estados Unidos y sus aliados a considerar la demanda rusa clave de garantías contra la expansión de la alianza Ucrania y otras naciones exsoviéticas genera dudas sobre la continuación de las conversaciones. Además, Mientras tanto, se habría confirmado que Vladimir Putin ya estaría poniendo todos sus ojos en nuevos ataques si así se pudiese considerar frente a uno de sus nuevos y terroríficos aliados cubanos. Además, mientras tanto, se sabría que Rusia tiene también drones que estarían por la zona. Haciendo entender que podrían llegar a atacar a los Estados Unidos de América sin problemas si estos no se van de Kiev. Así que todo apuntaría a que las fichas ya estarían en el tablero y que las explosiones empezaran en menos de lo que canta. Bueno, ahí teníamos un audio que nos daba Raut de la guerra. Y si... Y si quieren, vamos al tiro de inmediato con el segundo audio, que también habla de la guerra. ¿Qué tal? Por acá de nuevo, sin mentiras. Efectivamente, información de última hora. Úrsula Border Legend, que es la presidenta de la Comisión Europea, de la Unión Europea, por supuesto, acaba de dar declaraciones a un medio importante estadounidense. Se trata de la NBC. Y allí Border Legend... Ha dejado boquiabierto al mundo boquiabierto al mundo ha dicho palabras más palabras menos allí tenemos las imágenes que van a continuar o van a comenzar a comprarle el petróleo a los rusos que no van a dejar que los rusos coloquen ese crudo en el mercado mundial porque eso alteraría y subiría los precios Y eso llenaría las reservas, el cofre del señor Vladimir, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Y cito palabras textuales, lo que dijo Border Legend. Para salvar Europa, estoy citando, de Putin, debemos seguir comprando petróleo ruso, porque si no lo hacemos... Putin lo venderá en otros lugares y se beneficiará de precios más altos. Por lo que será mejor que compremos petróleo ruso nosotros mismos y no dejemos que se beneficie. Por otro lado, nosotros hacíamos un video predictivo el día de ayer. Y allí informamos que tanto China como el país de las hamburguesas están comprando petróleo ruso para llenar sus reservas. Las reservas de China obedecen a un poco más de mil millones de barriles y las reservas estadounidenses en 750 mil millones, de los cuales ya está por el orden de los 400 mil, pero está comprando bastante crudo para ese crudo luego revenderlo a Europa. Creo que en Europa se dieron cuenta la jugada gringa y ahora de forma estratégica, según ellos, van a comenzar a comprar más abiertamente el petróleo ruso. Hay que recordar que el señor Putin lo dijo hace pocas horas atrás, que estaban abiertos a posibles negociaciones, que no iban a cerrar la puerta, que sus socios están abiertos para ellos y otra cosa importante que se está pasando en estos momentos. China ya pasó a ser el principal comprador, el principal eh, negociante, socio comercial de Rusia, no así la Unión Europea. Son más de 400 mil millones que tenía que vendía Rusia la Unión Europea en crudo y que ahora se lo está comprando Asia, pero particularmente la India y China. Todo este escenario ha dado lugar a que Borderlands Legends de estas declaraciones, sacando bandera blanca, tirando la toalla y reconociendo que han perdido este capítulo, esta batalla con los rusos. Pero además es muy importante que ustedes tengan en consideración eh, lo siguiente. Acuérdense que Borderlands hace pocos días estaba pidiendo un embargo total a la energía rusa. Se le pararon varios estados, entre ellos Hungría, Y a partir de la posición firme de el señor presidente de Hungría, Víctor orbán se derrumbó todos los planes que tenían Borrell Leyen y otros gobiernos para tratar de cercar, de ahorcar a los rusos con el tema energético. Esta es la noticia que está saltando ahorita mismo a nivel internacional. La dio en esa entrevista con el medio estadounidense. NBC. Nosotros dejamos el video hasta aquí para más adelante seguir ampliando esta información. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, ahí tenemos una noticia que es muy interesante porque hablaría de que en el fondo eh, Europa de alguna manera está sucumbiendo y está cediendo. Y está perdiendo la guerra económica. No pudieron con sus sanciones y las sanciones fueron contra ellos ni Rusia ni Estados Unidos recumbieron a las sanciones, pero sí Europa. Y Europa tiene que ceder y, vender, y, vender, y comprar eh, petróleo y, y, y seguramente gas también a Rusia. Y, y eso puede puede ser efectivo pronto en la medida que se acerca el invierno en Europa. Va a aumentar la presión para buscar un acuerdo. Y es probable que haya una traigua pero cuando había una guerra en, a tal nivel queda que sangre en el ojo esto este no... pude tener una tregua un tiempo, pero no... Esto, esto es... guerra total así que no... Los, los poderosos quienes impulsan la guerra no es el pueblo de Europa ni siquiera los presidentes sino la élite de Europa que quiere... ...seguir viviendo... ...a cuerpo rey... ...como bien ...la europea... ...los ricos en Europa... ...y... ...para eso defienden... ...el capitalismo... ...y les interesa Rusia... ...les molesta Rusia... ...porque Rusia puede ser un ejemplo... ...un mal ejemplo para... ...para sus países digamos... ...porque si Rusia tiene éxito... Eh, ...Rusia no es un país comunista... ...ni siquiera socialista... ...pero es un país... ...donde los ricos no hacen lo que quieren como hacen en Europa y en Estados Unidos entonces hay un, un, un Estado fuerte que los controla les permite invertir, les permite hacer mucho negocio pero los controla entonces es un capitalismo controlado y de cierta manera regulado por el Estado como como son también países como por ejemplo Suecia Noruega, Finlandia que son países capitalistas pero también Y con un Estado fuerte que le pone medidas regulatorias que no queda todo a merced del mercantilismo porque hay hay cosas que tiene que regular el Estado lamentablemente por ejemplo hay cosas que no no todo es negocio no todo puede ser negocio hay cosas que tienen que hacerse cargo el Estado siempre y eso pasa en los países más avanzados no, no, no, no tenemos que buscar inventar nada hay que copiar a los países que le va bien punto y ahí a esos países le va bien entonces ahí tenemos un, novedades con respecto a la guerra económica es probable que haya una tregua no sé cuándo, pero las cosas han estado fuertes han amenazas con misiles de mayor alcance Putin hablando de, de una movilización parcial con 500.000 reservistas entrenados para la guerra entonces eso significa un punto antes de la declaración de guerra y si, y si la próxima semana va a haber referéndum para que la, las repúblicas que son autodeterminadas como Lugans y Donets van a haber referéndum porque ellos quieren parece incorporarse a Rusia y si se incorporan a Rusia con un referéndum Ese referéndum no va a ser reconocido por la OTAN. Entonces va a ser motivo de discordia. Entonces, no sé para dónde va la cosa, pero evidentemente que esto va escalando y cada vez va peor. Eso es evidente, desde que estamos hablando del tema de la guerra, cada vez va peor. Cada vez son mayores las amenazas. Es lo mismo que la cuando cuando peleábamos en el colegio. Cuando teníamos una pelea, nos pegaban un combo, <risa> nos dolía el combo y después nos picábamos y vamos a, a tratar de pegar el combo al rival. Y así cada este otro, así, así funciona. Y es la estupidez humana que no tiene el límite, no tiene, no tiene extremo. Entonces eso es lo que les tengo que mencionar. Parece que tenemos preguntas en nuestros auditores. Oiga, acá desde Buin, José Luis Ramírez y su amigo Giorgio, ¿qué dice hacer de los terremotos? ¿Por dónde va a comenzar primero? La llamarada solar, los terremotos, la aparición de los extraterrestres, la guerra nuclear. ¿Qué dice Buen Giovanni? María, Yo creo que la guerra es lo último antes del retorno de Cristo, eso es lo que yo creo, pero terremotos están yendo, hablamos de un terremoto en, en México que ocurrió en una fecha, 19 de septiembre, miren qué curioso, el 19 de septiembre pasado ocurrió un terremoto en México, el año 2017 había ocurrido un terremoto el 19 de septiembre también. Y en el año 1985, el 19 de septiembre, también otro terremoto. ¿Le parece normal eso? ¿Le parece como extraño? ¿Le parece no le no le dice nada? La probabilidad es, es bajísima. Entonces, esas, esas son las acciones de la justicia divina que se manifiestan en ese tipo de cosas. Evidentemente que no son terremotos al azar es para los que tienen fe, para los que creen, para los que ven más allá, no para los que ven televisión. Entonces, todas estas cosas están pasando. Las inundaciones que han habido en, en, en el hemisferio norte, especialmente en el oriente, en China han sido brutales, en Pakistán, que murieron un día mil personas en una inundación. ¿Se imaginan que pasará una cosa así acá? Acá no pasa nada, ¿no? entonces no, no pensamos que no pasa nada, ¿no? así como el señor que hizo esa pregunta, que usted habla de los finales de los tiempos y resulta que nunca pasa nada. Entonces, claro, hay gente que nos informa, que no tiene idea o que o que trabajan y es muy respetable por su parte, porque a lo mejor no lo pueden hacer, no lo podemos culpar, porque la vida que llevan es tan dura, los trabajos son pesados. Más encima, el, el tiempo de, de, de tránsito al trabajo y desde el trabajo suman más cansancio. Entonces, ¿qué tiempo tienen para investigar, para ver? Nada, por pues la televisión, prenden la televisión mientras comen y ahí no, no le informan, lo desinforman. Entonces, esa gente, claro, y no ve que nada en su nariz no pasa nada, entonces, bueno, pensará que no pasa nada entonces esa es la situación pero las cosas están pasando ya todo está pasando en todas partes están está pasando la naturaleza en así implacable por ejemplo con Estados Unidos y va a seguir siendo más implacable todavía al punto que va a destruir Estados Unidos la más que estos países eso es lo que le puedo decir mi amigo. Vamos con otra pregunta. Sale desde el cajón del Maipo, oigan no, no me queda claro si usted defienda a Rusia no, pero la tele le dicen otra cosa. Dicen que los rusos se quieren ir y no quieren participar de la guerra, que una una guerra ficticia. Pero ¿a quién le creemos? no Todo lo que es violencia igual es, es malo, porque el pueblo no quiere violencia. A todos le hace mal. Pregunta, ¿la guerra nuclear viene o no viene? Y los extraterrestres, ¿van a hacer algo por esto o lo van a evitar o simplemente no le importamos? Amigo, eh, si usted espera que la televisión le dé respuestas, está tremendamente equivocado. La televisión nunca ha encontrado respuestas. La televisión es el, el mecanismo de control mental de la gente. Para que cuando hay cuando hacen películas de zombies, ¿qué crees que son los zombies? ¿Qué cree que son monstruos que van a aparecer? Si los zombies somos nosotros, estamos controlados mentalmente... Eso es el mensaje, es como la Matrix, en la película Matrix también queda el mensaje de, de que estamos dentro de la Matrix, en un tema de control absoluto, y salir de la Matrix es liberarse, es como el, el Nirvana. Entonces, si espera algo de la televisión, estamos mal. Y no, la televisión, nosotros siempre hemos hablado en contra de la televisión, Nos, nuestro amigo de Argentina le dice en la caja boba. Eh, realmente en la televisión no va encontrar nunca nada positivo, nada. Lo único positivo, lo único que verdadero en la televisión es el tiempo. Nada más, absolutamente nada más. Ahora, así que desde ese punto de vista, lo que haya escuchado en la televisión son mentiras. Nosotros hemos hablado hace mucho tiempo de que Putin, que no es un santo y que no lo defendemos, pero tratamos siempre, no sé si lo conseguimos, pero tratamos siempre de decir la verdad y buscar la verdad. Putin, desde el año 2014, que lo están rodeando, bueno, este es un plan que viene desde el año 91, de 1991, cuando cuando terminó la, la cortina de hierro, le prometieron a a, a, a a la Unión Soviética, o, o ahora Rusia, eh, de que las fronteras de la OTAN no iban a desplazarse más allá del muro de Berlín. Y usted puede saber que la que eso no se cumplió, porque Britania está, limita con Rusia y es de la OTAN. Letonia y Polonia también limitan con Rusia y están en, en la OTAN. Entonces, Ucrania quiere ingresar a la OTAN. Entonces, Ucrania estratégicamente está más cerca de Moscú. Si se es que ingresa a la OTAN, en plataforma de misil está a 5 minutos de Moscú con un misil. Entonces, que es la única forma de que le pueden hacer el verdadero daño a Rusia. Por eso que Rusia para defender su soberanía para para defender su país Se vio obligado, porque se vio, porque usted no sabe, mi amigo, en la televisión nunca le dijeron que 22.000 personas asesinaron los ucranianos desde el 2014 a la fecha. Y que la guerra empezó el 16 de febrero, no el 24, cuando entró en Rusia. Rusia entró porque la guerra había empezado el 16 de febrero con brutales asesinatos. Y eso no se lo dijeron en ninguna parte. Entonces, el problema es la información, la información es la que nos crea opinión y, si, y, la, y la opinión se construye en base a elementos, usted construye una opinión con elementos eh, conocidos, digamos, pero usted tiene que tener elementos verdaderos para tener una verdadera opinión, si parte de elementos falsos, eh, su opinión se va a caer sola, va a caer como por su propio peso, va, va, no, no, no se sostiene. Entonces, Rusia se vio obligado, para defender a su país, a entrar a la guerra. Nosotros no somos partidarios de la guerra, no estamos defendiendo a Rusia. Porque Rusia, y el líder ruso es líder autoritario, que tiene muchos esqueletos en el armario. Entonces, eh, no podemos decir que es un santo, ni mucho más. Pero los líderes europeos han dicho que, que ellos quieren apoderarse de Rusia. Lo han dicho varios. Eh, parlamentarios europeos que, que dicen que, tiene, que Rusia es demasiado grande que deberían dividirse. Entonces, ese es el hambre que tiene el apetito por Rusia. Porque tiene una cantidad de recursos. Tiene tiene todo el agua del mundo. Historia, tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene uranio. El uranio tiene muchos metales eh, de estos metales eh, que son que se usan para la tecnología como el paladio por ejemplo y entre otros entonces eh, por eso es que se quieren apoderar de Rusia y Rusia les molesta como ejemplo porque la gente puede correr el riesgo de compararlo con su país capitalista su país capitalista que tiene mucha desigualdad a diferencia de Rusia que siendo capitalista no tiene esa desigualdad porque no permite eh, ese capitalismo despedado sino que es un capitalismo regulado entonces por eso que odian a Rusia desde el tiempo inmemorial desde que desde 1917 que están odiando a Rusia Hitler trató de, de invadir Rusia Napoleón trató de invadir Rusia y no pudo Hitler tampoco pudo Y, y en ese tiempo no existían las armas nucleares sin embargo los soldados rusos no permitieron que llegaran a Moscú los soldados nazis y en el invierno ruso los, los terminaron de aliquilar Rusia jamás ha perdido una guerra entonces eh, están decididos a defender su soberanía las guerras Para mi de ver, eh, de acuerdo a, a las enseñanzas espirituales, es una es una monstruosidad, es una cosa... Y el momento que la gente está en guerra es porque estamos muy mal. Pero respecto de la guerra, yo tengo que tratar de ser lo más objetivo posible. y Ninguno, no defiendo a ninguno, pero trato de ser objetivo. El mismo Papa dijo que, que Rusia había actuado porque ladraban en sus fronteras de palabras textuales del Papa ¿qué significa eso? ladraban en sus fronteras usted sabe lo que significa, ¿cierto? ¿qué habría hecho Estados Unidos, mi amigo, si si, si Rusia llegara con soldados a México y los países ahí cercanos, a Nicaragua, por ejemplo? dígame usted, ¿usted, sabría, usted sabe lo que, lo que harían? o lo que habían hecho, entonces ahí está a lo mejor parte de la respuesta de su pregunta mi querido auditor eh, no me acuerdo, parece que había otro elemento más en la pregunta voy a tener que empezar a anotar las preguntas porque hay elementos y a veces por contestar uno o dos elementos de la pregunta se me olvida un tercer elemento y eso me doy cuenta por ejemplo cuando lo escucho después eh, si, si me repites la pregunta por favor para no dejar sin contestar ninguna parte de la pregunta por favor gracias eh,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 ¿La guerra nuclear viene o no viene? ¿Y los extraterrestres van a hacer algo por esto? ¿O lo van a evitar? ¿O simplemente no le importamos? Sí, mi, mi querida auditora, sí, efectivamente me faltaba la última parte de la pregunta. ¿Si la guerra nuclear viene o no viene? Yo creo que sí, lamentablemente creo que sí. Pero probablemente no todavía. Pero la guerra nuclear va a ser paralizada el pueblo extraterrestre no porque que nos quieran defender tanto a nosotros a nosotros le importamos pero ellos han dicho muchas veces que van a salvar a, a los niños y a las personas que sean dignas de ser salvadas tal como dice la escritura eh, los que tengan los méritos para ser salvados las personas que son materialistas no van a ser salvados por ellos entonces este mundo materialista ...tendrá que pagar la elección que hizo... ...no se puede amar a Dios y el dinero... ...si hemos amado más al dinero... ...bueno, tendríamos que quedarnos con el dinero... ...pero... ...los extraterrestres van impedir... ...ciertamente para impedir que nosotros destruyamos... ...el planeta con las bombas adotón... ...en ese sentido... ...van a explotar una, o dos o tres bombas... Cuando, ...como máximo... ...y ahí van a intervenir ellos... ...y van a controlar van a tomar el control y después de eso se produce el cambio porque inmediatamente después de esa intervención de los seres extraterrestres se produce el retorno de Jesucristo, el Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo en la con, en realidad sobre las naves extraterrestres, vendrá con 13 millones de naves extraterrestres que lo acompañarán como parte de su potencia y su gloria que ejemplificada o o marcada cuando se produzca la resolución de todas las personas que hayan muerto en las últimas 72 horas en todo el planeta y cuando hayan sanado a todas las personas enfermas del mundo por el solo hecho de que él esté bajando por su sola presencia entonces eh, eso es lo que te puedo decir efectivamente le importamos, pero somos nosotros lo que tenemos que cosechar lo que hemos sembrado ...no podemos... ...las leyes cómicas tienen que cumplirse... ...si nosotros hacemos las cosas mal... ...tenemos que pagar... ...si nosotros fabricamos bombas atómicas... ...para destru destrucción de otros hermanos... y ...destrucción del planeta... ...destrucción del medio ambiente... ...tenemos que pagar... ...no podemos quedar impunes... ...no podemos quedar impunes... Es que, ...es que no es así... ...así funcionan las leyes del cosmos... ...no, no es posible... ...que no se cumplen las leyes... ...entonces... ...tenemos que cosechar... ...lo que hemos sembrado... ...no podemos... ...dejar... ...claro, digamos... ...evitar... ...esa cosecha... ...lo que hemos... ...las elecciones incorrectas... ...que hemos hecho voluntariamente nos harán cosechar obligatoriamente en relación a lo que hemos sembrado Eso es lo que dice la ley. Y esa ley son las leyes de Dios, las leyes del cosmos. Tienen que cumplirse. Eso es justicia, verdadera justicia. Bueno, mis queridos auditores, parece que la hora nos pilló, así que los tenemos que dejar. Esperamos contar con ustedes la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad y una Alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.